...se momifican en vida... ...los eh, personajes eh, que vamos a comentar esta noche... ...viven mientras se eh, momifican... ...y una vez que se mueren... ...se convierten en algo así como en piedra... ...nos lo va a comentar... Eh, ...es un investigador, es un viajero... ...lo conocéis en eh, Desobras... ...ha estado aquí... ...ha hecho series de televisión... ...Diogo Cortijo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal bueno Muy buenas... Hola, buenas noches... El mundo bizarro tiene muchas cosas eh, llamativas, hay eh, muchas cosas espectaculares, y una de estas eh, cosas es eh, precisamente estos eh, personajes que se encuentran y que los has encontrado en Japón, ¿no? Pues sí, eh, concretamente los Yamabushi, que es una historia que yo había leído en, en algunas crónicas, en algunos libros de esoterismo oriental, y que yo pensé que no existían en la actualidad, pero a, hace poquito fui consciente de que se siguen practicando el Shugendong, que digamos es la práctica de estos Yamabushis y que en la actualidad sigue habiendo personas que se convierten en Yamabushis en monjes de las montañas y cómo o sea, porque los que se momifican en vida, eh, son no son todos los eh, monjes en, de este grupo son parte de ellos, ¿no? Sí, para que nos hagamos una idea y para que nos situemos, Bruno, eh, nos vamos a la prefectura de Yamagata, que es la parte, una parte del norte de, de Japón, donde se encuentra lo que se conoce como dewa san, -san. dewa -san -san es, digamos, una zona sagrada, la, quizás la zona más sagrada y medio espiritual de todo Japón, que la componen tres montes, el monte Faguro, el monte ha y el monte Yudono. Se dice que, digamos, en esas montañas habitaban estos Yamabushi, que eran eh, una suerte de guías de montaña. Eran el eremita, el ermitaño que nosotros tenemos en la cabeza, pero la versión japonesa, ¿no? Un tipo que vivía en las montañas, dormía a la intemperie y se dedicaba a cultivar esa conexión espiritual, ¿no? Y entonces ellos practicaban lo que se conoce como el Shujendo que es una mezcla, un sincretismo entre las prácticas animistas, que ya llevaban con la naturaleza, y el budismo cuando llegó a Japón y se mezcló. Y entonces ellos lo que hacían, sobre todo, era ese contacto con la naturaleza y entrenamientos y prácticas extremas digamos, para, casi para conseguir poderes sobrenaturales, como ellos mismos eh, se, se dicen y se, se, se definen a sí mismos, ¿no? Representan algo, ¿no? Eh, tienen una imagen, eh, no se momifican porque sí, se momifican porque se convierten en algo así como dioses en la Tierra. Sí, di digamos que entre todos esos entrenamientos, la, la, el más extremo, digamos, el, la meditación o el culmen de cualquier Yamabushi, cosa que actualmente, hay que decir, no se practica, es esa automomificación, Yo cuando lo escuché me quedé, me quedé alucinado porque lejos de ser algo como, quizás tenemos en mente, como las momias egipcias, que es después de la muerte, alguien, un tercero, un grupo, momifican a esa persona. Esto no es así. Digamos que ese entrenamiento consistía en que el propio Yamabushi decidía él mismo eh, dejarse morir en un proceso que duraba 3.000 días algo así como casi unos ocho años, y, y claro, si el, terminaban el proceso completo y realmente el cuerpo se, eh, estaba incorrupto, se convirtieron, eran venenados, digamos que creaban un templo alrededor de, de ese monje que se investía en un en Buda. ¿no? ¿Cómo se inicia Entonces, ese proceso, Diego? ¿Qué ritual hacen? ¿Tienen que ingerir alguna cosa? ¿Tienen que estar en algún sitio específico? ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente eh, durante los primeros mil días ellos empiezan con un entrenamiento exhaustivo y una dieta, una dieta muy estricta en la que, bueno, en ese entrenamiento y, y en esa dieta a base básicamente de plantas y semillas pues van eh, quitando toda la grasa corporal que tienen durante más de dos años y después van ingiriendo pequeñas cantidades de, de plantas venenosas, de un veneno eh, liviano que va haciendo que de alguna forma purifiquen, eliminen fluidos, um, evita que se corrompa el interior del organismo, y en la última parte ellos digamos que se introducen en una tumba en posición de loto y eh, esperan su muerte. cuando quien dice que utilizan una campana de manera diaria, que tocan esa campana para indicar que siguen vivos, Y los que velan por su cuerpo, cuando el día que ya no detectan esa campana, esperan otros mil días para abrir la tumba. Eh, eh, esto, perdóname, Diego, me suena que hacen una especie de dieta sagrada, ¿no? Sí, sí, es una dieta... Pero literalmente lo de dieta, ¿eh? Más que una dieta es, es, no sé cómo decirte no es algo totalmente extremo, ¿no? Yo me imagino... Es una especie sí. de suicidio ri ritual religioso. Sí, pero porque dicen lo de las razas eh, eliminan líquidos, eh, por eso decía lo de dieta, eh, no era una metáfora, es una realidad, eh, luego con un objetivo claro, sagrado, mítico, pero eh, ese es uno de los orígenes y una de las conexiones que hay con algo que podemos conocer. Sí, efectivamente, pero... Es un proceso casi de ocho años, ¿no? Mm. Fíjate qué mente y qué fuerza mental hay que tener para saber que te estás consumiendo y ser consciente de ello este y decidirlo voluntariamente para dejarte morir durante ocho años, ¿no? Lógicamente esta gente se convierte en, en divinidades. Yo he podido visitar, cuando estuve en, en Churuoka, en toda esta zona sagrada, eh, varias momias. Hay apenas una, una, una o dos docenas en todo Japón. Y, y son se han creado eh, templos alrededor de estas de estas momias porque son, como os podéis imaginar eh, los monjes que consiguieron llegar a este estado de iluminación pues son considerados divinidades claro, porque lo bien dices tú los que consiguieron porque no todos con este sufrimiento que pasan consiguen el objetivo final no, hay algunos uh, monjes que no lo conseguían hay algunos monjes que incluso cuando abrían la tumba el cuen, el cuerpo estaba corrompido Y, y no era una práctica que todo el mundo se planteara hacer, ¿no? Pero a día de hoy me consta, me consta ya os digo, que, que está prohibida, de hecho, en esa práctica, a pesar de que los Yamabusis modernos siguen haciendo cosas cosas extraordinarias cuando se van al monte, sí. Te hemos visto en televisión, en Movistar, has estado aquí también, en Diego Cortijo. ¿Cuáles son tus de viajes? ¿Qué vas a conocer de todo este mundo? Llamémosle bizarro, porque es un mundo llamativo, por lo menos. Pues mira, me he quedado tan alucinado con esta historia que eh, pretendo volver, volver a Japón a, a continuar grabando y documentándome sobre ello, porque... Siempre me ha fascinado el mundo nipón por ese mundo de contrastes que es Japón, ¿no? Cómo tienes desde el corazón de Tokio ese mundo frenético y donde la gente, bueno, vive totalmente alienada, ¿no? Y a la vez tienes ese mundo tan espiritual a pocos kilómetros, esos templos con constantes y ciudades donde hay miles de templos. Pues es algo que me ha llamado mucho la atención ese, ese mundo de, de contrastes, así que espero volver a Japón a seguir con esta historia. Diego Cortijo nos ha estado contando aquí alguna de sus experiencias en Japón, un país en donde ha encontrado lo más llamativo de la actualidad. También nos lo ha contado aquí, eh, buceaste en Japón en busca de los restos de la antigüedad, y te encontraste pirámides sumergidas, ¿eh? Pues sí, esa historia es fantástica, ¿no? La pequeña isla de Yonaguni, ¿no? Es la isla eh, más occidental de Japón, muy pequeñita, y es cierto que allí sigue estando el misterio de esas ruinas bajo el agua, que tuve la suerte de bucear en, en dos ocasiones, en dos viajes, y e intentar, en la segunda ocasión, llegué a ir con el arqueólogo Claudio Lozano, uh -huh. intentar descubrir en esos restos si eso realmente es una pirámide, es un capricho de la naturaleza o qué es, Y bueno, el misterio sigue ahí, sí, la verdad. Y nos acotarás aquí cuando vuelvas y ¿eh? cuando conozcas hay más datos. Diego, mil gracias. A vosotros, vosotros chicos, un abrazo.